Mira al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis a través de este punto del dial y también a través de nuestro blog en hipnotizate.blogspot.com Un sitio donde puedes encontrar este programa y los anteriores para escucharlos cuantas veces te apetezca. También sabes que nos encuentras en las redes sociales en facebook.com barra hipnotizate en nuestro correo hipnotízate arroba hotmail.com en fin diversas formas de ponerte en estado de trance y sobre todo a través de la música una canción maravillosa con la que vamos a comenzar la sesión de hoy nos vamos hasta un país que no deja de sorprendernos de generar música de gran calidad como es suecia desde allí llega un pequeño crooner llamado Jens Lekman con su primer trabajo del año 2007 night falls on cortedala. Lo disfrutamos una, una y mil veces y ahora nos regala una nueva canción dentro de, su, dentro de su página web. La canción se llama The End of the World is Bigger Than Love con la música de Jens Leckman damos comienzo a esta nueva sesión de hipnosis. Bienvenido, bienvenida. frauda en esta nueva canción Jens Leckmann sigue la senda que abrió con su álbum de debut y nos deja caer una maravillosa canción repleta de orquestaciones un tema realmente precioso The end of the world is bigger than love el adelanto de un de un álbum esperadísimo el segundo de este de este sueco Eh, como esperadísimo es Swan Lights, que será eh, la próxima entrega de Anthony Hegar y sus chicos de Johnson, Anthony and the Johnson, que lo adelantan con un EP con varias canciones, con cinco canciones, un par de versiones, una de Bob Dylan, otra de The Imagine de John Lennon y algunas canciones nuevas como la que vamos a escuchar esta, Thank you for your love, son los nuevos temas de Anthony and the Johnson. Thank you for your love. Perfectamente reconocible la música y el, la voz, sobre todo de Anthony and de Johnson, con esa personalidad arrolladora de su líder, Anthony Hegar, tanto en su estética como en su forma de cantar. Adelanto de su nuevo trabajo, este EP, Thank You For Your Love. Nos vamos hasta Brooklyn, hasta Nueva York, para escuchar High Violet, el nuevo trabajo de The National. Su música... Eh, oscuras con esos tintres, con esos tintes siniestros como eh, se descubren en canciones como este anyone's gods ellos son the national Oh La música de The National con ese High Violet, un álbum muy, muy interesante, como demuestran canciones como esa que acaba de sonar, Anyone's Gods. Vamos ahora con una versión, un tema del año 96, de los añorados Smashing Pumpkins. Eh, el tema original Tonight, Tonight, que es el que vamos a escuchar, se escondía dentro de aquel álbum doble, larguísimo, uno de los más largos de la historia, Melancholy. And the infinite sadness, un clásico ya de la historia de la música. Ahora los encontramos, mmm, encontramos esa, esa canción, esa maravillosa canción versioneado por, por un grupo llamado Passion Pit dentro de un álbum recopilatorio de el, en fin de versiones en, en, editado por por una marca de de vaqueros. Passion Pit haciendo esta maravillosa versión del tonight tonight Tonight, Tonight, esa deliciosa versión de un añorado grupo Smashing punking de la, la banda de Chicago de Billy Corgan. Eh, en este caso la versión llevada a cabo por Passion Pit. Vamos ahora con uno de los álbumes de la temporada. Los canadienses Arcade Fire han editado su tercer trabajo, un álbum llamado Los Suburbios, en plan metáfora y con una de las mejores canciones vamos a quedarnos hoy esta que se llama month of may arcade fire música de Arcade Fire desde de Suburb con este Months of May una canción trepidante que deja al lado un poco la tónica habitual de la música de la banda como es la épica. Nos vamos de nuevo hasta Brooklyn, una zona de Nueva York, un barrio que no deja de generar grandes bandas. MGMT con, el, con su primer trabajo, el, su álbum del año 2007, Oracular Espectacular, Pues crearon gran expectación, quizá con este nuevo trabajo, Congratulation, pues haya supuesto un pequeño bluff. Eso no me impide que el álbum tenga buenas canciones como esta que va a sonar. Song for Den Tracy. Ellos son MGMT. divertidos, siempre movidos MGMT con su nuevo trabajo Congratulation y canciones como ese Song for them Tracy Vamos ahora con la banda de Nathan Williams con The Waves que han editado su tercer trabajo en tres años eh, en este caso llamado al igual que la canción que, que va a sonar, esta King of the Beach Rápidos, surferos, mmm, garajeros, un poco menos ruidosos quizá que en sus anteriores trabajos, aunque eso sí, no dejan de, de tener su propia personalidad. The Waves es como se llama la banda, y este es su tercer trabajo, y es la canción homónima, King of the Beach. Vamos ahora con una banda que tiene una segunda vida de Baselines. Eh, un grupo que solamente editó un par de EPs a finales de los 80. Eh, tuvieron gran repercusión gracias a que el, el fallecido Kurt Cobain pues eh, los adoraba se los llevaba de gira con su grupo Nirvana decía que era la segunda mejor banda del planeta en fin eh, tras 20 años ahora de, nos volvemos a encontrar un álbum de de Baseline Sex with an Ex Y lo mejor de todo es que el álbum está repleto de interesantísimas canciones como esta que va a sonar It's Quas and All Duran Duran las nuevas canciones de The Baselines en su segunda vida. El retorno a la segunda vida, 20 años después, de, de Baselines, el grupo escocés, ese dúo, con un nuevo trabajo, Sex with an Ex, y canciones de corte indie como este It was an all, Duran, Duran. Vamos ahora con, con música mucho más oscura, con la música de Hearts. Y una de las canciones que se incluyen en lo que es su nuevo trabajo, un álbum llamado Happiness, un tema que ya conocíamos, eh, este Wonderful Life, ellos son Hearts. Seven On a Saturday night, Susie meets the man of the dreams He says that he got in trouble and if she doesn't mind He doesn't want the company But there's something in the air they share A look in silence and everything is understood and Susie grabs a man and puts a grip on his hand As the rain puts a tear in his eye She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, Into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knees. So she throws him at the wall. kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms, and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, Don't. You're Never give up. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. I'm wonderful. Ritmos oscuros, aires ochenteros en la música de Hearts y en temas como ese Wonderful Life. Vamos de nuevo a Nueva York para escuchar las esperadísimas canciones de Blonde Redhead. Tras su anterior trabajo, eh, 23, ahora presentan este Penny Sparkle, la banda que lidera la cantante japonesa Kazumakino. Makino, Blonde Redhead, con sus nuevas canciones y temas como este Here Sometime siempre hermética, magnética, un poco enigmática de Blond Redhead, la banda neoyorquina liderada por esa japonesa que le da un aire tan especial a todas sus canciones. Y en este caso el álbum se llama Penny Sparkle y contiene canciones como esta que acaba de sonar Here Sometimes. Vamos a subir un poco el ritmo del programa y vamos a quedarnos con el segundo trabajo de los chicos de Siracusa Rara, -Ra, Riot que presentan su nuevo su segundo eh, trabajo un álbum llamado The Orchard con canciones como este boy La música de Rara ra, Riot y esa canción Boy sonando en hipnosis. Ya sabes que nos encuentras en nuestro blog en hipnotizate.blogspot.com También no estaría de más que te pasases por el blog del profesor Fulcanelli donde puedes encontrar toda la música que suena en el programa a precios populares. Time Impala, un viaje en el tiempo. Un grupo que suena... Pues a música psicodélica de los años 60 pero actualizada llegan desde Australia eh, acaban de presentar su primer trabajo en su álbum de debut llamado Einner Speaker y que, eh, y que contiene el álbum canciones claro como esta Solitude Splice ellos son Time Impala Efectivamente, no es ningún álbum perdido de los años 60 de la etapa psicodélica, sino que es un álbum actual grabado en este, eh, en este año, Timing Impala, es como se llaman los australianos, que nos dejan esa fantástica solitudis Bliss. Vamos ahora a continuar en hipnosis con, un, con otro grupo, en este caso eh, californiano, que también tiene cierto aire psicodélico en, en su música. Esta canción se incluye en su primer trabajo un álbum homónimo a la banda y que se llama One Last. Ellos son Abby Búfalo.